Un placer saludar en esta mañana a Keiko Barrios, artista que viene presentando o que viene a presentar a la ciudad de Santa Rosa dentro de poquito, el 17 de noviembre, domingo 17 de noviembre, este espectáculo denominado Ana, eh, artista, nómade, antimonogámico. Keiko, buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, por atendernos y por conversar estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Eh, la verdad que estamos muy interesados por conocer y, y por que nos cuentes un poco de qué se trata Ana. Eh, bueno, les cuento, Ana es una performance eh, interactiva de, de teatro físico, es una obra que compuse, que bueno, que fui componiendo durante este año, en el cual con mi obra anterior Puto, con la que estuve eh, hace, hace un tiempo ahí en Santa Rosa, empecé sí. a viajar y eso se transformó en bueno, en una forma de vida, de hecho, bueno, ahora estoy en Buenos Aires, tengo función acá, el domingo tuve función en Montevideo, ahora este domingo me voy a La Pampa, después a San Luis, Mendoza, y toda esa, esa vida nómade, ¿no? De ir todo el tiempo cambiando de ciudad, cambiando de gente, con mi arte, eh, me hizo también replantear muchas cosas en relación a a los mandatos, ¿no? A los mandatos de la sociedad que dicen que uno eh, a cierta edad debería de establecerse y encontrar un lugar en el mundo y un amor y formalizar un vida y bueno mi vida es justamente todo lo contrario a eso y desde el arte desde la danza y desde el humor eh, justamente problematizo acerca de, de bueno de qué qué cuáles qué opciones de vidas hay y, y qué es lo que uno realmente quiere hacer cuánto de lo que uno hace es lo que uno desea o lo que uno eh, hace por inercia no porque lo reclama la sociedad bueno entiendo que es un espectáculo que directamente interpela no al, al, al espectador a la espectadora Sí, es, una, es un espectáculo provocador, es un unipersonal, es una historia de amor en la cual eh, el coprotagonista es el público, o sea, eh, todo el, todos los textos están dichos a los ojos de, de las personas que están ahí asistiendo y, y justamente plantea escénicamente eso, ¿no? De, Incluirlos. Yo hace un tiempo, ya con Puto y con otras obras, estoy trabajando esto de la performance, que es eh, un poco romper los límites entre la ficción y la realidad, eh, entonces jugar todo el tiempo con eso, ¿no? con que todo lo que digo eh, son cosas que son anécdotas, cosas que me pasaron y cosas que no, y, y también invitar a la gente a, a vivir la realidad escénica. Uh -huh. eh, ¿Arriba del escenario estás solo? Estoy solo, sí, estoy solo, pero bueno, estoy acompañado por el público porque hay, bueno, no quiero spoilear mucho la obra, no, pero hay varios momentos en los que, nada, en los que la gente también, si, si lo desea, eh, también participa, ¿no? también está involucrada, las escenas se componen, eh, no, no solamente soy solamente que hablo y que bailo, sino que también están, están involucrados de diferentes maneras. Bien, es recomendable ir con ropa cómoda. Exactamente, responsable y con, con ropa cómoda, relajados y con nada, abiertos a, a, a dialogar ¿no? y a enamorarse, pues es una obra que habla del amor, Yo en mis otras obras, eh, bueno había hablado de otros temas y, y hace tiempo que tenía ganas de, de hablar del amor en, en todas sus formas ¿no? y, y también que, que nos animemos a, a pensar cuánto amamos, cuánto hemos amado, con eh, bueno, es una obra que, que trata ¿no? la temática del amor libre, de la monogamia o la antimonogamia, eh, uh -huh. el trabajo sexual, eh, la promiscuidad, un montón de mandatos que tienen que ver con, con el amor y con el sexo que, que en esta sociedad siguen siendo tabú y cuando uno los pone arriba de la mesa eh, se mueven cosas. Eh, te iba a preguntar ¿no? justamente porque Ana es una sigla eh, y es uh -huh. lo que mencionábamos antes, artista nómade antimonogámico eh, y uh -huh. por qué surge ese, ese título para, para esta performance. Y bueno surgió un poco espontáneamente en relación a lo que a lo que hoy un poco me define eh, es una obra que también habla de, de un antivinarismo no que se pelea mucho con esta concepción de la sociedad eh, que nos educó para que nos, nos educó diciendo que hay dos clases de personas, hombres y mujeres y no tienen nada que ver uno con la otra y bueno, obviamente desde mi militancia LGBT, desde mi feminismo y también desde mi antibinarismo, problematizo, entonces ya me parecía interesante que sea un hombre de mujer, eh, yo que se supone que soy varón eh, artista es lo que me define nómade es la vida que estoy estoy viviendo y que en algo, y antimonogámico es, eh, es lo que practico y también lo que predico, sin spoilear demasiado la obra, eh, si uno problematiza cuál es el régimen de la monogamia, más allá de las elecciones personales, eh, aparecen ahí un montón de fantasmas que, que creo que es interesante repensarse, no los amores posesivos los amores esposados los amores obliga obligados y, y bueno, pensar eh, otras formas de amar más en relación a, a nuestro tiempo eh, Todo eso se va poniendo en juego en la obra Y, y es una obra que habla mucho de, de la identidad Invita también a las personas a que, a que repiensen Su identidad, su identidad de género, su orientación sexual Y su identidad de vida Que me parece que eh, el deseo a veces está ahí latente Me pasó mucho en las funciones Bueno, hace poco la estrené esta obra ¿no? En septiembre acá en Buenos Aires y, y la gente se siente muy interpelada Por ese personaje que es Ana porque se siente muy interpelada en sus propias vidas, decir, bueno, eh, yo quiero viajar más, ¿por qué no estoy viajando? O, o no, no quiero viajar, me quiero quedar acá. Digo, como cuestiones que tienen que ver con, con elecciones de forma de vivir. Yo sé que mi forma de vivir hoy es bastante particular, porque bueno, hace un año y medio más o menos que soy nómade, no tengo casa, no tengo residencia lo cual en algún punto es mucho más subversivo que la antimonogamia, porque el amor libre la gente como un poco más lo entiende, o por lo menos tiene un poco de información. En, cuando, cuando, en cambio, cuando le decís que no tenés casa, se, es como que se desespera. Claro, como, ¿cómo ¿dónde, no vivís? Tenés casa? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde, viví? ¿Dónde están tus cosas? Eh, de, de, <risa> ¿dónde, de, ¿Dónde tenés la ropa de invierno? ¿Viste? No sé, como cosas que decís, no, estoy con, <coughs> estoy con mis vestuarios viajando, no... Eh, hay una sociedad de consumo también que incita sí. a una a un sedentarismo y el nomadismo es muy subversivo porque porque es no no, no quiero adornos no quiero cosas que no voy a usar eh, es, de, es desprenderse no es, es, es mucha libertad está bien eh, como sigamos así no sé si vamos a ser malos nómades pero los sin techo estamos ahí nomás eh, eh, <risa> sí, todo, bueno ahí también te viste como cuando Cuando uno pasa dificultad, también son los mejores momentos para, para ponerse a pensar qué es lo que realmente uno necesita y cuáles son las cosas que están ocupando el lugar y que, y que no nos aportan nada en la vida. Eh, Kiko, eh, además eh, hay un taller de danza afrocontemporánea programado para el Domingo 17. Exacto, esto, bueno, la función es el domingo en el ATP, el taller es sábado y domingo de 15 a 17 en CREAR. Eh, ahí trabajamos, bueno, yo di mucho tiempo clases de danza afrocontemporánea, acá en Buenos Aires y en otros lugares. Trabajamos a partir de los cuatro elementos de la naturaleza, desde, bueno, una danza eh, rítmica muy aeróbica para, para quienes tengan ganas de moverse, organizan las raiceras, que son un grupo local que viene trabajando bastante en el afro, así que eh, están todos invitados a, a experimentar la danza afrocontemporánea y después si les gusta también pueden continuar con Albertina que está dando clases ahí eh, bueno quiero mencionar las chicas de eh, las de Raicera y manada son la, los dos grupos que, que están organizando mi venida y que bueno que están moviéndose muchísimo para para difundir las actividades y, y están, de hecho sí. no y está logrando un laburo buenísimo sí están están haciendo un laburo buenísimo ya hace tiempo Sí, ellas están ahí generando espacios culturales, que la verdad que gestores culturales siempre hacen falta, y me sumaron también una actividad que es este viernes, el, este viernes 15 a las 18.30 en la universidad eh, para las carreras de humanidades, pero también es abierta al público a las 18.30, voy a dar una charla de arte político, que es algo que... Qué bueno que estoy haciendo. La, mi obra anterior puto fue mi tesina de graduación, con la cual recorrí todo el país, estuve de gira en Europa y fue pues, censurada en, en Brasil, entonces también eh, nada, tengo bastante trabajo realizado en relación a lo que es el arte político, ¿no? Arte que transforma, que problematiza, y, y también es, es, es otra actividad para mi, mi visita por Santa Rosa. Está ¿no? bien. Qué raro que te censuró el Brasil de Bolsonaro y, viste, es así es, es, es raro este mundo uno todos los días se levanta y a veces bueno, ahora ni hablar con Latinoamérica, ¿no? está como hay tantos focos abiertos que uno dice qué raro esto, qué raro esto esto es como vivimos en un mundo muy raro ¿Qué te parece? Keiko, eh, un placer un placer saludarte conversar con vos en esta mañana, te esperamos por acá por Santa Rosa y eh, reiteramos el domingo función en la sala ATTP, en el Teatro ATTP a partir de las 20-30 horas, eh, presentando Ana, artista nómade antimonogámico. Eh, gracias Keco No, gracias a vos por el espacio y muchos éxitos con el programa Abrazo grande, hasta luego Abrazo Muy bien, escuchábamos a Keco Barrios eh, compartiendo bueno, su, su visión, su palabra con nosotros en la mañana de Radio Kermés 29 minutos han pasado de las 11 de la mañana, así seguimos en el 106.1 Mi amor en la vida Gelukkig zijn